Zombie Hey hey hey you hey, hey movimiento perruno dimensión entre tus manos movimiento per uno. Maikis de Cocoro, los que cantamos unidos en coro Todos los que jamamos amantes somos Gente excelente, todos unidos de forma ferviente Somos una manada patente Todos atentos, llegó el momento Llegó la hora del movimiento Todos atentos, llegó el momento Llegó la hora del movimiento